Pero igual, se da cuenta de quién es Dios y entonces hace esta pregunta. ¿Quién soy yo para adorar al Señor? El problema es que muchas veces nos constituimos nosotros en el eje, hasta mismo en la adoración. Adoramos a Dios y después nos, nos preguntamos eh, cómo me sentí yo en el momento de la alabanza. ¿No? Y termina siempre girando en torno nuestro. Y Él se preguntó, ¿Quién soy yo para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 ...una humildad como la de David... ...y llegó a pesar de todo lo que había juntado... ...y que era mucho y ostentoso... ...para hacer tu templo... ...a decirse a sí mismo... ...¿Quién soy yo? ...¿Y quién es mi pueblo para que te adore? Ayudanos Señor... ...perdonanos las veces que nos creemos algo... ...en nosotros mismos... ...perdonanos las veces que tomamos otras fuentes para definirnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vernos definidos por lo que vos decís de nosotros. Ayúdanos a saber quiénes somos. Personalmente, como familias, como iglesia, ayudanos a saber quiénes somos. En el nombre de Jesús. Amén.